Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un martes más a Hércules y Punto, el programa de la Asociación de Herculanos en hoy Radio 4G, la radio de la organización impulsora de los discapacitados en España. Puedes escucharnos en el 91.4 de la FM y a través de internet para todo el mundo. El Hércules vuelve a empatar y sigue sin conocer la victoria en 2018. Pese a todo, los de Claudio Barragán han recortado la distancia con el playoff. Además, también repasaremos los resultados de nuestra cantera blanqueazul. Por supuesto, retrocederemos al pasado en nuestra sección de historia y hablaremos del próximo partido frente al Ebro Todo ello y una semana más con mis compañeros David Rubio y Miriam González ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola, buenas y frías tardes Bueno, pues un martes más y con malas noticias, ¿no? O ¿Un martes más? Un martes, un martes, más, martes sí. más, sí Bueno, pues de todo, ya, de todo ello hablaremos luego Gracias a la Asociación de Cronos por hacer posible este programa y a nuestro técnico Jaime Martín ¡Arrancamos! Bueno, hemos dicho que era un martes más y, y no mentimos, ¿no? Porque lo que va de año, prácticamente de aquí, eh, en el Hércules y punto, no contamos una victoria desde noviembre, porque la última fue ya en periodo navideño, no estuvimos aquí para contarla y nos tenemos que retroceder mucho en el tiempo para hablar de, de una victoria. El partido que se, pudo, que se pudo ver en Alicante o lo que fue un intento, un intento de partido, David. Has, sí, lo has descrito bastante bien. Has dicho, bien. ¿y yo cómo resumo este partido? Que no pasa nada dije, pues eso, eso vale, no sé cómo lo sí, viste. La, la verdad es que fue uno de estos partidos que, de los que te preguntas por qué te has levantado un domingo a estas horas para ver el fútbol, ¿no? la verdad es que no creo que pase a la historia ¿no? de, de este deporte ¿no? como uno de los grandes encuentros de, de todos los tiempos A ver, fue un partido bastante trabado, ¿no? bastante, eh, incluso a veces bronco ¿no? en, en algunos momentos, ¿no? de hecho pues, al final acabó con un expulsado con David Torres, yo creo que la, la expulsión fue un poco exagerada, pero yo creo que podía haberse ido incluso a la calle antes, ¿no? en, en las, a principios de la segunda parte, ¿no? con una patada que pegó. En fin, el, el Badalona empezó teniendo una ocasión bastante clara, yo creo que la, la más clara del partido, ¿no? un mano a mano. La única ocasión como sí, tal, yo creo. Sí, más que la más clara, la única posible, ocasión prácticamente. Posiblemente, sí. Eh, bueno, falló, la verdad es que era un, tuvo un mano a mano que yo creo que era bastante fácil de meterla ¿no? y la tiró fuera, afortunadamente. Falcón también cubrió portería. Luego en, hay que irse, si no recuerdo mal, a, ya a principios de la segunda parte para ver la, la que yo creo que fue el único disparo a puerta que tuvo el Hércules ¿no? en todo el partido, el único disparo serio, por lo menos que tuvo el Hércules, que fue una jugada de Juli ¿no? desde, desde fuera del área, que bien fue un buen disparo, ¿no? se, fue, se fue fuera por poco, y luego pues el Badalona tuvo dos más, tuvo dos más que no fueron tan claras como el mano a mano de la primera parte, ¿no? una en un córner y, y bien pudo, pudo hacer el 1-0 en, en, en esas acciones. Salió Chechu luego, el, Barra, el Barragán hizo algunos cambios, mejoramos un poquito, ¿no? tuvimos un poquito de más balón y tal, pero lo que se dice hacer ocasiones de verdad y estar cerca de ganar el partido, nada, ¿no? nada o casi nada. Y bien, pues al final expulsaron a Torres, a David Torres, el delantero que tantas ganas teníamos todos de ver, ¿no? a ver si resultaba y tal. A ver, el partido de Torres mmm, la verdad es que estuvo tan, tan desasistido que tampoco me atrevería yo a decir que fue un mal partido, ayudó en defensa incluso A, a mí el, el partido de Torres me parece que ese ansiado delantero que tenía que llegar para marcar diferencias en el área y al final lo vimos más cerca de, sí. del centro del campo, recibiendo de espaldas sí. bajando a recibir, sí que, que en propio área contraria. que al final es un poco extraño ¿no? tanta sí. ganas, tenía un rematador, un killer de área y al sí. final le vemos a 40 metros Pero, de la portería. Lo cual demuestra que todos los problemas que tenemos no es en el remate, ¿no? porque el, ayer, ayer no es que el remate saliera mal, es que directamente ni hubo ¿no? posibilidad de rematar. ¿no? Así que, en fin, pues nada, expulsaron a Torres, que encima pues, eh, bueno, he oído que el Hércules la va a recurrir, ¿no? Y a lo mejor hasta la gana, porque como el partido fue televisado y hay vídeo... Sí, pues... yo creo que justo por la que le expulsan es bastante rigurosa, porque sí. al final es un choque que el jugador del Badona va con la plancha y el que recibe el golpe es él. Sí, parece, y, más, parece más... Si sin... le hubiese expulsado por la primera que le sacaron a María, que podía haber sido hasta roja, yo creo que no, habría, ser, sido, no habría sido recurrible, sí. pero esa segunda claro, igual y, sí que y, se puede liberar. Incluso lo comentaba antes, yo vi una patada que dio antes, un, el principio de la segunda parte, si no recuerdo mal, que, que yo creo que esa también podía haber sido de amarilla, perfecta. Pero la que le expulsan yo creo que es más una jugada accidentada ¿no? que, que otra cosa. Pero bueno, no lo sé, porque a ver, es verdad que contacto hay y, y a mí me da la sensación de que los comités de, el comité de apelación no suele quitar las, tar las tarjetas amarillas, salvo que sea muy evidente que no eran. ¿no? Entonces sospecho que no se la quitarán, pero no, no lo sé. En cualquier caso, en principio contamos con que Torres no, no va a poder jugar en ¿no? el siguiente partido contra el Libro, por lo tanto seguiremos sin saber si hemos fichado un buen delantero. ¿no? ¿Ni, Ni Paco Candela. Que también vio la amarilla y le era la quinta que recibía. Eh, no estoy muy seguro, porque he oído por ahí que a lo mejor las tres primeras no le computaban, a ser el sí, grupo bueno Es, ¿no? que, ser, eso, el grupo es uno, que eso ¿no? fue en, en Twitter, Isaac Fouto, que es el de la Copa, mm. experto en temas arbitrales, le preguntaron si un jugador que había fichado el Valladolid, que en, llevaba cuatro amarillas con el Málaga, vio una, era la quinta, le preguntaban si eso acarreaba y dijo que no, que... Que cambio de competición claro. no, se, no se acumulaba ni el cambio de grupo Lo que pasa que luego matizó Que había, hecho mal, había entendido mal El, el reglamento lo había ha hecho una interpretación mal del reglamento <risa> Y que sí que se, le, se acumularía De todas maneras creo que El Hércules lo iba a preguntar pero con pocas esperanzas Vale, vale, o sea que en principio tampoco podemos contar con Gantel En principio vale. no Hoy ya publicaban que una nueva reválida Para Pepelu y Oscar Díaz El, el domingo sí, sí, bueno pues lo de siempre, volvemos a lo de siempre que no ha funcionado hasta ahora, pero en fin. Y nada, pues ese fue el partido básicamente, ese fue un partido, como os digo, bastante prescindible y, y que yo creo que no, no despeja ninguna duda ¿no? de todas las que teníamos del Hércules, ¿no? sino al revés, hasta más bien la, las alimenta. Eh, sí, la verdad es que sí, cuando salió el partido yo creo que al final es el mal del herculanismo, ¿no? Eh, te pones con ilusión a ver el partido mm. y no, no te diría yo que hacen falta cinco minutos, ni cinco minutos te hacen falta para darte cuenta que es el, lo mismo de siempre, un sí. equipo muy ordenadito que, bueno, que en otra situación clasificatoria o si en casa vas sacando los partidos adelante se podría se podría pensar que es una buena opción, porque en realidad un 0-0 fuera de casa lo ves con mm. perspectiva y no es un mal resultado. Si estuviéramos peleando por el primer puesto, no, y tal, lo podríamos in ver. Incluso factible. en zona de playoff, ganando mm. en casa, con, sens con sensaciones distintas, pero sabiendo que en casa o cuando te hace falta el equipo va y, y lo consigue sí. y cuando necesita amarrar el partido en un partido porque puedes decir que en un campo de césped artificial que aunque es un césped de última generación era césped artificial, que estaba lloviendo mucho que al final el rival ya está más acostumbrado a esa, esa situación de partido bueno, pues igual el 0-0 puede ser, bueno pero cuando lo analizas en el contexto actual del Hércules en el que lleva sin ganar desde la última jornada antes de Navidad Y, y desde, entre esa y la anterior victoria habían pasado como cuatro partidos. Igual de los últimos ocho o nueve partidos, solo has ganado uno y has empatado el resto prácticamente. Es verdad que no estás perdiendo, pero si esos empates le sumaras alguna victoria, pues se podría decir que el resultado no fue del todo malo. Pero claro, en situaciones en la que está el Hércules, mm. si no ganas en casa y tampoco ganas fuera, sí, sí. bueno, decíamos antes que recuperabas un poco con el playoff porque el Cornell perdió, pero en realidad es un poquito mentira, lo hemos dicho que sí es verdad que ha recuperado un punto antes del partido estaba 5, ahora está 4 uh -huh. pero es falso porque tienes a Alon -Tiñen que tiene un partido por disputar todavía uh -huh. frente al sí, Formentera uh -huh. que, es, que lo aplazó por el y temporal de lluvia y no pudo jugar, y Entonces, y Además si lo ganas irían a 7. Y además hemos bajado una, una posición también, ¿no? Antes estábamos séptimos, octavos y ahora estamos novenos, ¿no? Por lo tanto tenemos más equipos entre el playoff y nosotros y... yo, a ver, pienso que hay empates y empates, me imagino que vosotros recordáis cuando jugamos en Mallorca, ¿no? Cuando jugamos en Mallorca sacamos un empate que, bueno, lo, lo consideramos valioso en aquel, en aquel momento. El Mallorca estuvo eh, intentando ganar el partido hasta el final, a pesar de que el Mallorca en aquel momento tenía, no sé, 14 o 15 puntos más que el Hércules, ¿no? Y en los últimos minutos el Hércules se jugó a defender y el Mallorca jugó a intentar ganar. No lo consiguió, pero eso es un empate de un equipo de, de ascenso. Es un empate de un equipo que no le vale el empate y que de verdad intenta ganar el partido. Y oye, pues un accidente puedes tener, ¿no? Y se te pueden ir dos puntos en casa perfectamente, ¿no? A lo largo de la temporada. Son muchos partidos, son 38 partidos. No los vas a ganar todos. Pero sí que es un equipo que da síntomas de que de verdad intenta ganar los partidos y que de verdad va a por su objetivo. Sin embargo, el Hercules, ¿no? El Hercules estamos hablando del partido de, del domingo y estamos hablando de un partido que, que, que era un partido de 0 a 0 clarísimamente y que incluso si hubiera tenido que ganarlo alguien... Habría sido más probablemente el Badalona que lo hubiera ganado que el Hércules. Claro, no da síntomas por ninguna parte de ser un equipo realmente ganador. Y al final, eh, era lo que se presuponía ¿no? con la llegada de Barragán. Viene Siviero, que es cierto que no tuvo su mejor etapa, pero... A nivel de fútbol se le presuponía una cosa totalmente distinta que a, que a Barragán. Si bien intentaba jugar el balón, lo que pasa es que bueno, al final está claro que cuando fallas atrás o los resultados no acompañan toda la filosofía o la idea de juego, se va al traste. Pero Barragán llega sin ser un virtuoso del balón, porque al final la idea de Barragán estaba clara, era Amarratei, que eso lo sabíamos todos cuando llegó. Mm. Pero bueno, impregnó ese carácter competitivo, ganador, que le faltaba al Hércules... Tuvo suerte en los primeros partidos, hay que decirlo así Tuvo mucha fortuna mm. los, Principalmente en el partido que gana al Peña Deportiva Y al Atlético Baleares sí, Tiene el, mucha el, suerte el bueno. Pero bueno, esa suerte también se tiene que buscar Si tú has dado el, per el partido por perdido El del Peña Deportiva igual no Pero el del Baleares se te pone en 0-1 mm. Igual ese, eh, tienes que buscarlo Dar ese paso adelante e ir a por el partido Pero eso se esfumó ese, ese resultadismo, ¿no? al final si tú fichas un entrenador Resultadista, bueno mm. Que quizá Era un poco lo que era Pacheta, ¿no? En esa primera etapa Era un entrenador resultadista, no enamoraba con su Juego, pero para los Jugadores que tenía, porque para mí esa plantilla Por nombre era la peor de todas las de Segunda B, yo creo que por, Eran jugadores de Segunda B Han fichado un jugador de Segunda B, por nombre No tenían la calidad ni la trayectoria de Oscar Díaz que ha jugado en primera, de Chechu Flores, de Paco Peña, pero esos jugadores Adrián Granel, Javi Casas, eran jugadores de Segunda B y estaban acostumbrados a ese fútbol Y sabían a lo que tenían que jugar Y eran resultadistas y funcionaba pero con Claudio Barragán ese resultadismo duró, no sé, quizá el partido de, sí. de, de Valencia. Sí, sí. Luego, sí. bueno, te, te gana el Saguntino, aunque mereces más ese día, el Ontiñé en otro partido malo, el partido de Leche ya ni qué hablar, porque encima el entrenador de Leche estaban, yo creo que pactaron el 0-0, ah, vamos a hacer como que ganamos el partido tú, como que lo gano yo, y un 0-0 tan amigos. Pero ese resultadismo, ese gen competitivo y ganador duró seis jornadas, no voy a decir un mes porque lo, el partido de Formentera también se, venía de una dinámica mala del equipo lo empata y al final tiene dos ocasiones para ganar el partido al final en Mallorca, bueno, dura seis, seis partidos pero no queda nada al final cuando en segunda B buscas hacer 3, 4 ocasiones, pues lo normal es no marcar, porque estás en segunda B, no tienes un delantero de... Sí, todos querríamos tener un delantero de 25 goles, pero en segunda B, para marcar 25 goles, igual has tenido que tirar 200 veces a puerta, porque si tuvieras una efectividad del 80%, estarías jugando en segunda división o en primera. Al final, si buscas 4 tiros por partido, es casi imposible marcar gol. Si llegas 7, 8 veces en situaciones más o menos claras, pues ya es que no lo diga yo, es que son matemáticas, ¿no? Cuantas más veces llegues, más opciones tienes de marcar. Entonces yo creo que el día de hace dos semanas en el Rico Pérez sí que se notó una idea un poco más definida ¿no? de jugar por bandas pero al final inoperancia prácticamente total porque no deciden no decide ver los jugadores, ya no sé si es porque son malos por falta de confianza, porque la consigna es no complicarse y acabar jugada pero no sé, no buscan situaciones claras y el otro día en Badalona fue prácticamente un calco de lo mismo Balón muy, muy por alto, poco juego raso, muchas llegadas por banda y centros a, a lo que salga. Sí, sí, no, de hecho yo creo que, que, que en muchas fases del partido es que ya no hubo ni siquiera acercamientos al área, ¿no? Porque sí que es verdad que en el, el anterior partido, ¿no? El del corne ya metíamos balones al área por lo menos, pero en este es que, es que ni a muchas fases del partido ni eso. Sí, a ver, sí, mira, por, por concluir, no, um, creo que cuando un equipo quiere ascender lo mínimo que se le tiene que pedir es que haga más ocasiones que el equipo rival, ¿no? Cuando juegue los partidos, ¿no? Y el Hércules en muchísimos partidos no lo está consiguiendo. No somos claramente superiores al rival, ¿no? Son partidos muy mediocres y son partidos que casi siempre al final acabamos empatando porque es que es lo normal, ¿no? Cuando haces ese tipo de partidos. Entonces, pues hombre, pues eh, sí, así pues, eh, seguramente te sirve para mantenerte en la categoría, te sirve para estar por encima de la mitad de la tabla, pero desde luego si de verdad eres, quieres hacer un equipo de ascenso no te puedes conformar con eso, ¿no? Estamos en la jornada 20 y pico y seguimos sin ganar un partido, claramente. Un partido en el que no hayamos sufrido, un partido en el que, digamos, hemos hecho un buen partido y hemos ganado 2-0. Ya, ya no te digo yo una goleada, ¿eh? te digo un 2-0. No, no somos incapaces de hacerlo. Y claro, llevamos ya veintipico jornadas y Barragaña lleva suficiente tiempo en Alicante como para haber trabajado ya y que se notara un poco lo que, lo que él propone, ¿no? su propuesta y tal. Y no, seguimos siendo un equipo mediocre y vulgar. Y solo se han ganado, Creo, recordad, estoy hablando ya de memoria, dos partidos seguidos, dos veces en la temporada. Fue Sabadell no. y... Y no me acuerdo qué partido fue, o el Deportivo Aragón, y bueno, no sí, sé. Y luego con Claudio Barragán, el Atlético Baleares, y, y Mestalla me mm. Pero solo en dos ocasiones han ganado dos partidos seguidos. Sí, sí, sí. Al final es un dato pobre. Cuando, no, no. Te, no te digo yo hacer una racha los, de seis victorias seguidas, los... pero por lo menos enlazar tres, cuatro o cuatro, cinco veces dos victorias seguidas. Javi, lo, los datos no hay por dónde cogerlos, ¿vale? Lo único que nos salva es que este año la, la categoría está siendo bastante mediocre también. Y gracias a eso estamos a cuatro puntos, pero tenemos menos puntos que el año pasado, que creo que todos coincidimos en que fue un temporada desastrosa, ¿no? Tenemos menos goles que el año pasado, nos han metido más goles también que el año pasado, ¿no? Los datos no hay por dónde cogerlos, porque estamos empeorando la peor temporada del Hércules de, de, de lo que llevamos en esta etapa en segunda vez. ¿no? Sí, y, y ya ese hecho se refleja en, en Twitter, porque te dije que te encargaras tú del Twitter esta semana, pero no había nada, o sea, no hay comentario. La gente ya ve el partido y es otro momento más de. De frustración o de, sí, de la, desidia, la yo gente, diría la, la gente, yo creo que ya La, la gran mayoría de la, de, de la afición del Hércules Ya da por perdida, ¿no? La temporada, no sé si vosotros tenéis esa sensación yo, yo sí que ¿Habéis la escuchado la entrevista de hoy De Juanjo Nieto en COPE? No, no, no, no ¿qué ha dicho? Pues no, pues el chico muy motivado Diciendo que, que se ven capacitados Para arreglar no, no. la situación Y que confían que... Hombre, no va a decir lo contrario que, No, pero la Hab... gente por Twitter sí que estaba Estaba muy contenta, por lo menos con las palabras de Nieto ¿no? Porque a ve ver, si, que es el único si hay alguien, O de los únicos que... Si hay alguien con motivación en esta plantilla, creo que, que es indiscutible que es Nieto, ¿no? que ha demostrado siempre un compromiso fuera de, indiscutible, ¿no? fuera de toda duda. Pero yo en general sí que veo la plantilla un poco desmotivada, sinceramente, y creo que eso se refleja en, en, en, el, en los partidos. ¿no? Creo que no, ni confiaban en, en Siviero ni creen tampoco demasiado ya en Claudio Barragán. Me da la sensación de que al final de la temporada vamos a ver un sálvese quien pueda, en el sentido de que hacerlo lo más decentemente posible para el año que viene pues poder tener un buen contrato, poder tener o bien seguir en el Hércules o bien irse a otro sitio decente. ¿no? Pero me da la sensación de que esto es fútbol ¿eh? y si ganamos dos, dos partidos seguidos cambiará todo y enseguida volveremos otra vez a pensar que, que podemos, que esto, que esto se puede hacer y tal. Pero a día de hoy, a, a 6 de febrero, ¿no? Yo creo que estamos, correcto a mí me, me da que la mayor parte de la plantilla piensa ya, ya lo, en dónde va a estar el año que viene más que, que en salvar esta temporada. ¿eh? Ojalá me equivoque. Y ya que has... ¿Ha abierto ese debate ¿no? de si pensábamos que es la temporada se puede salvar? Yo creo que sí, porque al final estamos hablando de que los, los datos son muy malos, pero con esos datos muy malos estás a cuatro puntos y volvemos a lo mismo. Sí, con, sí. con lo mal que lo has hecho, estás ahí. Pero aunque llegues, yo vamos, no, no dudo que se pueda llegar ¿no? a la promoción, pero sí que dudo que conforme está el equipo sea capaz de, de competir contra los equipos que llegan al playoff. Mm. Sí, sí, A no ser es... que peguen un subidón increíble y lleguen en racha y, sí. y puedan, pero yo lo veo muy negro. Sí, sí que es verdad que, que, si, que el playoff también depende un poco de cómo, cómo llegues en ese momento, en los últimos cinco partidos antes del playoff y tal, ¿no? porque por ejemplo el primer año del segunda B era un año que el Hércules hizo una temporada bastante mediocre ¿no? de hecho nos metimos en el playoff también un poco de milagro, ¿no? porque el último partido aunque dependíamos de nosotros mismos lo empatamos, y si llega a haber otro gol me parece recordar que del Lerida El, el... Cornellá lleida que claro. yo, yo lo estuve viendo jugamos en Mallorca, ese partido sí. que yo, no sé si estaba ya Juan Juanjonito en el Mallorca-B hmm. se empató, empezamos ganando, empatamos sí, y, sí, sí, y sí, el sí. partido del lleida Cornellá lo están dando por Sport 3 y no sé por qué iba con retraso y, que, y cuando acabó el Hércules quedaban como 4 o 5 sí, minutos sí, sí, sí, sí, sí. y iba en empate si marcaba el Lleida, se metía el Lleida, no, no Y, y marcó el, cornellá y, marcó el sí. cornellá y se metió... el eh, Bueno, el cornellá y, se salvó y el día se quedó fuera. Y luego, pues recordaréis que hicimos una fase de promoción bastante decente. Eh, eliminamos al Murcia, por los pelos, sufriendo, pero bueno, compitiendo bien. Pero mejor así, ¿eh? Y sí, hombre, más emocionante, ¿no? Además, aquel día en Murcia fue inolvidable. Yo estuve allí y la verdad es que fue muy Sí, yo, yo también. Y, y luego contra el Cádiz todos recordamos, ¿no? Lo que pasó, ¿no? Fue un atraco bastante grande. En fin... Eh, A ver, eh, yo tengo bastantes dudas de que, de que este equipo vaya a ascender, ¿no? De hecho, daría ahora mismo lo veo menos de un 10% de posibilidades. Pero, hombre, eh, si al final nos acabamos metiendo en playoff y, y llegamos haciendo unos últimos 5 o 6 partidos buenos... Pues, hombre, a lo mejor sí que tenemos algún motivo para creer. Lo veo bastante complicado, pero yo qué sé, por decir algo positivo. Pues, ya que dices algo positivo, a ver si, como la pregunta de Twitter ha estado. Twitter ha estado bastante tranquilo. Los que nos estén escuchando ahora mismo saben que tenemos el Twitter Hércules y punto. Y si nos quieren comentar esas impresiones sobre si se puede salvar la temporada, bueno, comenten lo que quieran. Sí, sí. Y se desahoguen, si quieren también. Sí, ¿Qué y, está el Twitter? Y, y si llega algún tuit, pues lo leeremos de aquí al final del programa, ya sabéis, en ese Twitter arroba Hércules y punto con el logo de nuestro amigo ya del programa Raúl Aliaga, en eh, su contacto rulaliaga arroba gmail punto com y ya, ya os decimos, si llega algún mensaje de aquí al final del programa, lo leeremos y a ver qué opina la afición Hérculana sobre la situación clasificatoria, la situación deportiva y toda la situación que al final el Hércules es una situación rara, en, en, en constante movimiento. Y dicho lo del Twitter, Miriam ya está aquí preparada con los resultados de la cantera que parece que los chicos de la base blanqueazul sí que, sí que van ganando y sí que van sumando y sí que dan un poquito de alegría a la afición herculana. Pues sí, bueno, tenemos resultados de todo tipo algunos mejores, otros peores, pero los que siguen al pie del cañón son los chicos del Hércules B. Este fin de semana ganaron al, al Petrelense 0-5 O sea eh, una que... manita en Petrelense Sí, bien. Eh, me contaron que fue un partidazo con dominio absoluto del Hércules y que es verdad que el Petrelense está en las últimas posiciones de la clasificación, o sea que se demostró quién, quién iba arriba y quién iba abajo. Así que bueno, pues una victoria muy importante. Siguen co en la clasificación con el Llobe Español 42 puntos y Y la verdad es que las cifras son de campeones. 21 partidos, eh, 12 victorias y solamente 3 derrotas. O sea que ya quisiéramos nosotros llevar solo 3, Ay, mira, solo si 3 derrotas y, y pa, tantas victorias. Para subirlos a todos, si se pudiera, para subir a los 25. <risa> eh, bueno, y vamos con el resto de, de resultados. En División de Honor el Hércules también ganó 3-1 al Levante. En Regional Preferente Juvenil ganábamos también en Villena. Segunda Regional Juvenil Ganábamos también frente al Racing de San Gabriel. La autonómica cadete ganábamos también al Alcira. Preferente cadete empatábamos frente al Llobe Español. En primera regional cadete eh, perdíamos 4-5, un resultado muy, ajustito, muy ajustado en, en Denia. Eh, ¿pero ¿Ese partido fue de fútbol o fue, o fue de balonmano? 4-5, eh? sí, sí, sí, sí. sí. Que, que se lo pasaron bien, por lo menos. Oye, por lo menos vieron goles, no como en Badalona, ¿no? ¿Sí? Eh, <ríe> la autonómica infantil eh, ganábamos también, 3-0 frente a la Alcira. En preferente infantil, eh, el Hércules perdía con el Llobe Español. Primera regional, empate frente a Aldenia. Alevín, segundo año, ganábamos 1-6, frente al Kelme de Elche, Además, o sea que... la el Elche siempre Sí, mola, sí, sí. ¿eh? Eh, Alevín, segundo año también, Hércules, dos ilicitanos Sporting 1, o sea que también victoria frente al ilicitano. Benjamín, primer año, ganábamos 1-5 frente al Celtic de, de Elche, o sea que... el hemos goleado en Elche, ¿eh? Sí, se nos da bien. El Benjamín, primer año, bueno, esto lo acabo de comentar, primer año eh, en otro grupo, a dos frente al Racinacra de Alicante, ben Benjamín, segundo año, empate a 3 frente al Kelme y en el pre-Benjamín, segundo año, no fue tan bien porque caíamos 1-4 frente al Elche, pero en líneas generales la verdad es que estuvo, estuvo muy bien la cosa. La verdad es que resultados bastante, bastante buenos. ¿Y David? ¿Qué nos tienes que contar sobre la asociación del clon? Seguro que tienes noticias sí, interesantes. Sí, os tengo que contar que ya tenemos el boletín de, de este trimestre. Ayer lo ensobramos, así que <ríe> la hemos enviado ya por correo a todos nuestros asociados, a los 150 a asociados que tenemos, más, más o menos. Y bien, pues de qué hablamos en este boletín, pues por supuesto hacemos un recordatorio, una crónica de lo que fue la, la jornada de Navidad, ¿no? en la que también estuvisteis vosotros y también lo pasamos. Aquel día que, que os humillaron en el fútbol al equipo de la prensa, Javi, no te creas que no lo, que no lo recuerdo. Bueno, bueno, a ver, humillar es un término bastante amplio. Es, sí, todo, claro. muy, es todo muy subjetivo. Fue, solo le metieron cinco, ¿no? Bien, fue, fue un buen triunfo. Pero yo Lo, me paré cuatro. Bueno, sí, sí, bueno, podía haber sido peor. Siempre, claro. siempre puede ser peor. Claro. <risa> Luego también, por supuesto, un recordatorio a la jornada que tuvimos con Juliano, ¿no? al homenaje que, que le hicimos a este mito del de Hércules. También otro, otra crónica, otro pequeño recordatorio de la jornada que, que montamos con Illueca, en, en la que los herculanos, la afición del Hércules, pudimos hacerle todas las preguntas al, al director del Instituto Valenciano de Finanzas. Y también hemos incluido una entrevista a, a Cámara, a Álvaro Cámara, ese jugador que además Ostras. aquí re recordamos todos porque ese sí que es de, de nuestra generación, sí, sí, sí. uno de los hombres claves del último ascenso a segunda división, por cierto, dicho sea de paso, y vamos a hablar de otro, precisamente de un compañero del equipo de Cámara en la sección de Historia. Y también en el, en el boletín hemos incluido una nueva iniciativa que hemos pensado para, bueno, ya que esta temporada no está siendo muy allá, por decirlo de alguna manera, por lo menos mm, pegarnos un pequeño gustazo, ¿no? irnos de viaje, ¿no? aprovechar el, el calendario que nos queda este año, y hemos pensado organizar o ayudar a organizar un viaje a Ibiza el día que juguemos contra el equipo de Ibiza, me parece algo que se llama el Santa Eulalia. ¿no? El, el, sí, el Peña Deportiva, Santa Eulalia... Es, el... Sí, bueno, la localidad sí, se llama Santa Eulalia. Santa sí, Peña Sport, Peña Deportiva. Es que es como el equipo, como el Orca, que eso tiene es, siete nombres. Eso es lo que Pero bueno, la, la ciudad se llama Santa Eulalia, ¿no? sí, sí, y el sí, equipo sí, se llama Peña Deportiva. Y bueno, pues lo que hemos pensado es, hay ofertas de vuelo desde Valencia bastante baratas por Ryanair, ¿vale? Entonces eh, sería subvencionar el traslado hasta Valencia. Subvencionar el traslado de Valencia y así nos vamos todos. Todos los que queramos de la asociación Herculanos, pues nos vamos juntos a... A, a Ibiza, a este viaje que me parece recordar que es en marzo, si no recuerdo mal, al principio de marzo lo buscamos sí y bien, eh, recordar lo que ha hecho el Heracles como siempre, como todas las, eh, como todas las jornadas, este, este fin de semana el equipo al que patrocina la asociación del culano, jugaba contra el Sporting Campello en Campello, y sacó un empate sacó un empate, lo cual supone el primer punto del Heracles fuera de casa en esta jornada El gol lo marcó eh, Pedro en asistencia de Valera. Fue el 1-1. Antes había marcado el, el Sporting Campello y felicitar a Iraklis también porque ha cumplido esta semana sus dos añitos. vale Existe desde hace dos años este, este club, así que bueno, pues desearle un feliz cumpleaños y muchos éxitos en, en el futuro. Pues ahora que has hablado de goles y tú Javi, que has dicho que teníamos el Twitter abierto para que nos entrara todo, me acaban de recordar eh, quiénes marcaron los goles de, del Hércules B, que no lo había dicho. Fueron tres de Petja, uno de de hoy y otro de Pedro, así que bueno pues ahí hay... Ya estamos aquí en directo y todo lo que nos va llegando lo vamos diciendo. Así pe, que. Pe, pe ya está que se sale. ¿eh? Sí, sí, sí. sí ya sí. está llamando a la puerta descaradamente. Es una y, lástima y, que no y, cuente con y, él. Y eso te voy a decir, y no me vale esto de que dice, bueno, no es que ha jugado y tampoco ha hecho nada. Bueno, ha jugado 20 minutos. Por eso. Es que, es que no juega más el chico. Mere... Y cuando ha jugado, claro. que ha jugado poco, no lo ha hecho, no, mal, ha hecho mal. Quiero decir, que, le pongan... que no puedes decir que, es claro. que los 20 metros los ha hecho mal. No, no, yo todo creo, lo contrario. Yo creo que se merece que le pongan de inicio, además, un partido en casa. Tampoco que lo pongan en un campo de césped artificial y tal. Que juegue uh -huh. en el Rico Pérez y le veamos todos, a ver si, si el chaval también vale para segunda vez. ¿eh? Pues ojalá, a ver si suerte. Bien, pues aquí estamos una semana más con, con esta sección en la que repasamos la historia herculana. Y hoy tenemos una sección dedicada a mi querida compañera Miriam. ¡Ay, la de mi cumple! Sí, te he hecho caso por petición tuya y he decidido esta, esta semana eh, aparcar ¿no? el recorrido que hacemos temporada por temporada del, del Hércules y ver a ver, igual que la, la semana pasada repasé lo que había hecho el Hércules a, a lo largo de los, to, to su historia en el 28 de enero, que, mi, que era mi cumpleaños, ¿no? porque yo tenía la percepción de que nunca ganábamos en mi cumpleaños y efectivamente era una, una percepción bastante correcta. <risa> pues hoy eh, les quería hacer lo mismo, ¿no? Quería hacer lo mismo con el tuyo, que es el, exactamente el 3 de octubre, sí. ¿verdad? Eh... Pues he de decir que la cosa empezó un poco regular, también en los 3 de octubre, mucho antes de que tú nacieras, evidentemente, no se te puede culpar de ello, porque estoy hablando de 1943. Sí, que hacía, claro, hacía tiempecillo. No estabas sí. ni en proyecto todavía no, en aquella época. No, estaba ni en mente ni nada, no, no, no. Entonces, pues, en, en aquel, aquel año, el Hércules jugó en Jerez, ¿vale? Fue la primera vez que el Hércules jugaba en, en un 3 de octubre. Estábamos en segunda división en aquel momento y perdimos 4 a 2, ¿vale? Un par de años después jugamos el tercer partido en, en un 3 de, de octubre y fue contra ya el Real Madrid. Ese fue el, el debut de, en un 3 de octubre del Hércules en primera división, Toma. podríamos decir. Y bueno, tampoco ganamos, tampoco ganamos pero no fue un mal partido, empatamos a uno. Oh, ¿vale? yeah. Empatamos a Está uno en bien. casa, en Alicante, contra, contra el ya poderoso Real Madrid en aquella época. El gol de Marco Merkele, que es un futbolista del que algún día también hablaremos, porque era un futbolista bastante importante del Hércules en los años 50 Y bien, pues eh, aquel día salvamos la cara, ¿no? Podríamos decir. Para encontrar la primera victoria de un Hércules un 3 de octubre hay que irse hasta el sexto partido, ¿vale? Eh, y este fue el año 1976. 1976 jugamos contra el Málaga, en, en Alicante. Ganamos 1-0, ¿vale? Por los pelos. Estoy hablando ya del Hércules de Arsenio Iglesias. Estamos hablando del mejor Hércules de la historia. Porque ya era el Hércules en primera división, durante aquella época que estuvimos ocho temporadas seguidas en primera división. Y era, de hecho, aquel Hércules que acababa la temporada sexto en sexto puesto, ¿vale? que fue el segundo mejor puesto que hemos conseguido en toda nuestra historia. ¿no? Solamente el año anterior lo superamos quedando quintos. Y aquel fue uno de los primeros partidos de aquella temporada, que de hecho fue una temporada que empezamos eh, disparados y llegamos a estar eh, colíderes en alguna jornada de esa temporada. Y precisamente en, eh, con este resultado, con este 1-0, nos poníamos terceros. Nos poníamos terceros a un solo punto de, del primero, que si no, de los dos primeros, que si no recuerdo mal, era el Real Madrid y el Atlético de Madrid. O sea, era un Hércules en aquel momento que parecía que se iba a comer el mundo. ¿no? Tenemos que viajar al año 2004 para encontrar el primer Hércules en el que, en el que volvemos a ganar. En el primer partido del Hércules en que volvemos a ganar un 3 de octubre. En este caso fue contra el Peralta, que ganamos 0 a 3. Y, eh, por supuesto, el que tú más recuerdas de todos, que sí. también tenemos que decirlo, que es el Hércules Elche, que tuvimos un 3 de octubre del año 2009 que ganamos 3-0 los tres goles de Delibasic, ¿no? si, Así no, si no recuerdo mal. Sí, que ¿no? se fue a Fondo Norte a celebrarlos. Si es que tengo... Que este, tengo este tú aquí. lo recuerdas Y le echaron por celebrarlo ahí. Oh, en el corazón, madre mía. Pues tengo que decir una cosa que habla bastante en tu favor, Miriam. Eh, aunque la estadística total no sea muy allá, es mejor que la de la mía, es mejor que la del 28 de enero, <risa> pero en realidad de, de 13 partidos hemos ganado 6, que bueno, no está mal, pero tampoco es que sea una cosa extraordinaria. Resulta que de esos 6, 4 han sido contigo en el mundo. Bien. Resulta que desde que tú estás hemos ganado 4 de 5 partidos en el 3 de octubre Por lo tanto, eh, creo que le has dado suerte al Hércules no está mal, ¿no? A diferencia no está mal. de mí, que es todo lo contrario Que desde que yo existo solamente hemos ganado un partido un 28 de enero Y encima fue en el año 90 y pico, ni me acuerdo Pues en tu caso, eh, hemos ganado 4 sí, eh, no, cuatro, cuatro veces y de las 4... Eh, pienso que te debes de acordar de casi todas, porque por ejemplo la del 2004 tú ya tenías... Sí, lo que pasa es que yo me acuerdo mucho del día de Delhi porque era... Hombre, esa es la que más sí, evidentemente. Sí, pero por, eh. además porque en esa época yo ya, o sea, siempre he sido fan ¿no? Pero conocía a una chica que era también muy fan y nos quedábamos después de los partidos a ver a los jugadores y claro, pues yo iba con mi camiseta del Hércules y me hice la foto con Delhi con el balón, <ríe> bueno, ¿no? del de, de Entonces tengo ahí Oye, el qué recuerdo qué de... Bonito, de ese día ¿no? sí. sí, sí, sí. Qué envidia, yo mis cumpleaños años relacionados con el Hércules lo recuerdo con, yo, llegará, con lloros, llegará. tristezas y depresiones, pero en fin. <risa> con empates en los últimos minutos, ¿no? Sí, Madre sí, mía. no, lo del otro día, además, es que yo en el minuto 90 pensaba, bueno, ya por fin voy a ganar en mi cumpleaños, por fin se va a romper esto y tal, y, va, y veo en el último minuto que nos empatan, y digo, ¿será posible? Siempre sorprende el Hércules. ¿Será posible, esto? En fin. Y bien, pues hoy para elegir al, al jugador del que quería repasar su carrera precisamente he querido coger a uno de los que ganaron aquel día de tu cumpleaños de 2004 contra el Peralta que ganamos 0-3 porque fue el año del ascenso fue el año del ascenso segunda división la última vez que el Hércules asciende a segunda división y he decidido coger pues, al gran capitán ¿no? al gran capitán del de, de Hércules durante todos estos años que como bien sabéis no fue otro que Sergio Fernández ¿no? jugador titular en aquel día por supuesto y dejaron, y dejaron la portería a cero ¿no? ganaron 0-3 como digo Sergio Fernández nació eh, precisamente eh, el próximo viernes. El próximo viernes cumple 43 años. Entonces también como es su cumpleaños, pues también he querido yo hacerle bonita, claro, bonita. una felicitación también desde aquí, ¿no? hablando de cumpleaños. El próximo viernes cumple 43 años y nació en, en León, es eh, leonés, como creo que todos sabemos. Eh, empezó a jugar, no obstante, en los juveniles del Logroñés. vale. Se, se mudó a Logroño y de hecho de aquí en Logroño es donde conoció a, a su futura mujer, con la que luego años más tarde tendría dos hijos. Luego pues, fichó, volvió otra vez a su ciudad y fichó por la cultural, donde estuvo varios años en, en la cultural leonesa, pasó después por el Numancia, donde creo, creo recordar que fue cedido, también por el Almería, y luego una vez más pasa a la cultural, estando la cultural por aquel entonces en segunda B. Eh, ficha por el Hércules en el año 2003, y esto no lo sabe todo el mundo, ficha recomendación de otro mito de otro de los grandes jugadores del Hércules de los últimos tiempos, como fue Eduardo Rodríguez, el jugador que, que tumbó al Barça ¿no? en, en el Camp Nou ¿no? en el año 96. Eh, ficha a, tra a raíz de que Eduardo Rodríguez le recomienda y desde el principio cuaja, desde el principio se hace con, con la titularidad en la zaga del Hércules, ¿no? Te recordamos aquel equipo en segunda B que también estaba haciendo temporadas bastante mediocres como, como ahora y precisamente fue Sergio Fernández quien empieza a poner un poco de orden en la defensa ¿no? y, quien y quien hace que por lo menos seamos un equipo serio desde atrás ¿no? y vayamos construyendo hacia adelante. Sergio es jugador fundamental en el ascenso del, del año 2005, como todos recordamos, en, en Alcalá, en, contra Alcalá ¿no? y luego aquí en Alicante. Eh, jugó varias temporadas en, en segunda división. Seguramente la, la mejor fue la última, ¿no? En la temporada de, de Mandía, de, de los setenta y tantos puntos, ¿no? 78. No? 78 puntos, ¿no? Que fuimos el primer equipo que llegaba a esa cifra. En toda el, la el mejor cuarto de la historia. El mejor equipo que no asciende de la historia, efectivamente. Cosa, ¿no? Cositas del Hércules. Sí, sí, la verdad es que sí. Además, yo no sé vosotros, pero yo no recuerdo. Además, tuvo el récord goleador ese año. Sí, Ahora sí. que estamos que falta gol. Y yo, y yo no sé vosotros, pero yo no recuerdo una temporada que el Hércules jugara tan bien como esa nunca. Pero nunca, ¿eh? O sea, fíjate que el año siguiente ascendimos y yo. Oye, pues, yo Es, esa, ese ciclo hasta el partido del Atlético de Madrid en primera, creo que son los mejores años sí, que yo he visto jugar pero, pero al Atlético. Pero fíjate, Púrez. en primera hicimos partidos maravillosos, pero luego fuera de casa éramos un desastre. En cambio, aquel equipo en segunda división era un equipo muy regular. Aquel equipo en segunda división, porque si os recordáis, el año de Boquerón, fuera de casa también no éramos nada en otro mundo. Empatábamos Sobre todo casi, en la segunda vuelta. Empatábamos casi siempre, sí. De hecho, creo que el, el, ganamos dos o tres partidos, entre ellos el último, no fuera de casa y ya está. ¿no? Sin embargo, aquel equipo de Mandía era muy irregular. A mí, si te digo la verdad, fue la temporada que más disfruté quitando el final, ¿no? que el final fue muy decepcionante impresionante, ¿no? Pero en fin, eh, Sergio, como todos sabéis, esa fue su, su última temporada en el Hércules y, bueno, tuvo una cierta tirada floja con la directiva, ¿no? Y por eso no, no renovó. Todo, yo creo que toda la afición queríamos que renovara, ¿verdad? Y estuvimos esperando que se entendieran, ¿no? Que llegara a un acuerdo en el último momento, pero dicho acuerdo no llegó. Se fue al Murcia... Y precisamente en el Murcia se retiró y se quedó como director deportivo, ¿no? Allí en el Murcia. Y resulta que un par de años después vuelve, vuelve otra vez al Hércules, alegando motivos del corazón, ¿no? Alegando motivos sentimentales, vuelve otra vez a la. A la, a la en este caso, ya no de jugador, sino a la dirección deportiva. Y vuelve precisamente porque la directiva que estaba en el Hércules se echa a un lado y pasa a la, acción, a la escena Perfecto Palacio. Y bueno, pues Sergio Fernández eh, cua, eh, cuaja mejor, ¿no? Con, ser, con, con Perfecto Palacio que con los Ortiz, Parodi y toda esta gente que tenemos ahora. Y entonces pues está durante unos meses haciendo las labores de director deportivo, creo que hizo un buen equipo aquel año, hicimos una temporada bastante decente, nos metimos en promoción de ascenso, teniendo en cuenta que no había ni, ni un duro, ¿no? que el equipo estaba roto. Pero en fin, eh, como todos sabéis, eh, Ortiz a mitad de la temporada aparta a Perfecto Palacio y, y aparta también por conseguir la siguiente pieza de, no, de dominó es, es Sergio Fernández, sobre todo desde que le imponen el fichaje de Portillo, no en contra el que Sergio siempre se manifestó, por, por como todos sabemos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, digamos que lo, lo echan a un lado, ¿no? lo, lo dejan sin funciones y tal, hasta que ya eh, las situaciones insostenibles se, se tiene que acabar yendo. Y bueno, pues eh, la verdad es que otra decisión más del Hércules que cuesta bastante de entender, ¿no? sobre todo por todo lo que Sergio Fernández había hecho y por todo lo que luego hizo, porque como sabéis, luego fichó por el Alavés de director deportivo, lo ascendió a primera división y lo convirtió en finalista de la Copa del Rey. Con Sendo. parece Sí, con Sendoa, efectivamente. Parece que el chico no lo hacía mal del todo, no que no era mal director deportivo no a fin de cuentas, pero ya sabemos aquí cómo funciona. Ojalá volviera a Sendoa ahora, eh de director deportivo, yo ya de lo que sea, pero que vuelva. Pues sí, yo me los traía los dos, ¿verdad? Sergio y Sendoa, de, vamos, de, de cabeza aquí otra vez y pusieran un poquito de orden. Mejor que el que está, seguro que lo iba a hacer. In the sky you are also on the faces of people going by. Y bueno, por supuesto, pues que se me olvidaba decir lo que podéis, eh, para saber más información del, del Hércules podéis, eh, y de Sergio Fernández, podéis meteros en la página web, eh, alicantepeida.com. Ahora pondremos su biografía en nuestro Twitter y así, pues, eh, cualquier persona, cualquiera que, que, sea, que esté interesado ¿no? en conocer a los grandes mitos de, de, de que hemos tenido en Hércules, así como lo que hemos ido haciendo durante todas estas temporadas de las que hemos hablado, lo puede hacer en, a través de alicantepeida.com. Bueno, pues ahí queda dicho esa trayectoria de Sergio Fernández, que cuando estabas hablando estaba pensando que a nivel deportivo no hizo un buen cambio no fue una de las mejores decisiones de su vida el cambiar el Hércules por el Murcia ese Hércules que subió por el Murcia que descendió sí, es verdad <risa> fue, fue es como verdad. bueno de, de hecho en Murcia creo que vivió su único descenso como profesional sí, sí. descendió y ya se retiró se quedó como director deportivo uh -huh. y consiguió subir al equipo sí. que no es fácil nada más no. bajar de segunda vez hacer el ascensor bajar y subir sí, sí, sí, sí. Es verdad. Sí, a, además yo creo que, que Sergio Fernández en, en aquella época... Toda, a ver, en el último año del Hércules rindió mucho y tal, ¿no? Pero, pero claro, ya tenía una edad, ¿no? Y entonces pienso que, que Sergio Fernández ya durante la última época del Murcia estaba ya pensando ya más en, en su año siguiente, ¿no? Como director deportivo y preparar el equipo, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo hizo bastante bien, porque como tú dices, ascendió el año siguiente. Sí. Y hablando de... Estaba diciendo era un juego bastante veterano, como veterana de la plantilla del Hércules... Y la plantilla del Grupo es que tiene un partido importante Este fin de semana contra el Ebro Que ya vimos allí cómo fue el partido, perdimos No sé si fue 1-0 mm. o 2-1 Yo creo que fue 1-0 Con, sí, con sí. esa jugada del saque de banda, de saque de banda Sí Un partido bastante parecido al de Badalona, ¿eh? que también fue un rollo macabeo. Lo que sí, pasa es que tuvimos este gran sí, este que... error que contra el Badalona, afortunadamente, no tuvimos y, y, bueno, pues por eso lo perdimos. Pero vamos, era un partido de empate a cero también. Claro, bueno, ya hemos pasado un poquito, ya hemos dado una pincelada por encima de lo que puede ser este partido, ¿no? Las bajas, lo que se juega. Yo creo que no es un examen final pero sí que es un par para me refiero para entrar, no es un examen final pero sí que es un examen parcial que vale el 60% de, de la nota mm. yo creo que no no es tiene la, es, la espada en el cuello y si cae cae eh, también el entrenador pero pues pero pero, falto, pero poco le falta sinceramente si no ganan aquí y me da igual que sea un empate que una derrota eh, yo, vamos, me, me empezaría a plantear tomar una decisión Lo que no puede ser algo, o sea, hay que hacer algo Lo que no puede ser es seguir así, perdiendo puntos mm. Y haciendo los partidos que estamos haciendo Con una falta de actitud y una falta de todo O sea, es que yo antes me he hablado porque es que estoy súper cabreada, en verdad <risa> Porque es que al final cansa todos los martes lo mismo con el Badalona Que es un sí. equipo mediocre. que, no, que no es un equipo de arriba, arriba. Yo te, tengo un muy buen amigo, ¿no? Que está allí en el cuerpo técnico del Badalona y joder y allí no están nada bien, mm. han estado mucho tiempo sin cobrar, han estado o sea quiero decir, íbamos con una situación muy favorable para nosotros, un partido muy importante, una final, que ya decíamos ¿no? que era, eran finales los partidos que estamos teniendo y me haces un empate sí. o sea de verdad un empate un empate en el que no intentas romperlo exactamente sí. y uff, al final ya llega un punto que dices sí. hay que hacer algo sí además Miriam es que la, la categoría te está esperando pero te va a dejar de esperar en algún momento yo ya no claro. sé si sigues pinchando y pinchando y pinchando al final te vas a acabar poniendo a una distancia insalvable de 9-10 puntos claro, y, a mí, y la... a mí siempre me dan lástima los, entre los entrenadores ¿no? porque mm. muchas veces tendrán culpa pero también es Es cierto que los que juegan son los jugadores y sí, hay veces por, que el entrenador supuesto, no tiene culpa. Por supuesto, lo pasa, a los jugadores los cambias a final de temporada. Pero o sea, que no puedes que, quitar Lo al... único que te puedes cargar ahora es al entrenador. Exactamente. Sí. No sé, yo, si pierden, no es que me gustaría que, que tiraran al entrenador porque también es, supone un poquito de pues desestabilización. De... Des desestabilizar, desestabilizar. <ríe> Exactamente. A, al equipo, ¿no? A la plantilla. Y no, no es bueno para ellos tampoco mentalmente. Pero ¿qué sé, haces? Ahora mismo, lo mantienes. Ahora mismo es, es tan poco estable este equipo que, que tampoco creo yo que sea, que sea un, un, un crimen ¿no? desestabilizarlo. Que sea un gran, un gran problema. Sí, yo estoy prácticamente convencido de que con una derrota, Barracán sale. Y tengo bastantes eh, pensamientos de que con un empate también. ¿sabes? y además es que creo que sería merecidamente sí si no luego está que no, no ha triunfado que ganen, de, hoy, ganen, que ganen de, de Chiripa no que bueno mm. pues eh... no con una victoria fíjate incluso aunque sea de Chiripa con una victoria yo creo que se mantiene no creo que pase lo mismo que consiguieron no que, que ganamos de Chiripa ya, <risa> y, y lo cesaron no pues sobre todo porque porque es el segundo si fuera el primero a lo mejor sí no pero al ser ya a la... pero lo dejas y qué Luego, otra vez, es un partido, sí. ¿sabes? Es alargar un poco uh -huh. la, la agonía, pero bueno, oye, esperemos que no pase esto y que de reaccionen de, a tiempo. De todas formas, decimos siempre lo de que si sí debemos de cargarnos al entrenador y tal, y, pero lo, a la hora de la verdad una destitución está bien hecha si el que traes es el mejor del que estaba. Entonces, claro, también deberíamos de mirar ahora a ver si hay algún entrenador a estas alturas del curso que de verdad pensamos que pueda tener nivel y que, pueda tener, y que esté dispuesto a venirse aquí, a venir, a venir al Hércules, que, que no deja de ser un marrón muy grande. No deja de ser un marrón muy grande que un entrenador tampoco tiene, tiene mucho que ganar y nada que perder, ¿no? Porque uno que llegue ahora con un Hércules a 6 o 7 puntos de, de, la, de la promoción de ascenso, si no ganamos el domingo, llegaría en una situación muy mala pero que él no tiene nada que perder, ¿no? Al revés, si, pues, si hace un milagro quedaría muy reforzado como entrenador, ¿no? Si al final acaba metiendo el equipo en promoción o incluso se asciende, ¿no? Pero, claro, eh, yo me lo pensaría dos veces, ¿no? Si fuera entrenador en el paro, digo, a lo mejor en la, para la próxima temporada tengo una buena oferta de un proyecto más sólido y tal y a lo mejor me merece la pena más esperarme a junio que venir ahora de repente en febrero a un equipo que, que se está cayendo, ¿no? Sí, pero de todas maneras, eh, se si habla mucho de un tercer entrenador pues significar ya una mancha muy grande esta temporada, pero al final... Ahora que has hecho la trayectoria de Sergio Fernández como director deportivo del Alavés, este año fichó un entrenador, lo cesaron, vino otro y al final con el tercer entrenador sí que parece que sí, ha dado sí, con sí, la tecla. Sí. y Ha resucitado al Alavés cuando, y, cuando no y, parecía igual, muerto. Igual eh. luego tiene una mala racha y le pasa factura, pero parece que por fin ha dado con la tecla. Sí. Yo no veo tan malo, si tienes que fichar tres entrenadores, como sí. cuatro, porque al final los jugadores tienen parte de, su, de, de culpa, pero he estado viendo ejemplos... El, Quizá el caso del Valencia es el más sangrante, ¿no? Jugadores que el año pasado, la afición del Valencia, los querían largar porque no valían para nada. Este año con Marcelino se están hablando de, bueno, Rodrigo, por ejemplo, de la selección, de Parejo se dice lo mismo, Gaya ha vuelto a recuperar su nivel. Yo creo que al final un entrenador tiene parte de culpa en sacarle todo el partido posible a, a esa plantilla. Pero no sé si porque la situación, al final, es verdad que en segunda vez la situación es totalmente distinta que, que en primera, pero... Pero bueno, también ese estilo de juego del entrenador igual no casa del todo con, el, con los jugadores que tienes, porque no puedes... Yo cuando llego Claudio Barragán me, me hacía esa pregunta, ¿no? Eh, al final sí, está bien jugar a, a defender mucho, pero bueno, en ese momento estaba Gaspar, estaba Nieto, estaba Checho, estaba Juli estaba Miñano... Al final dice, son muchos jugadores de carácter creativo y carácter ofensivo. Al final no sé yo si ese fútbol táctico, muy estratégico, en el que los jugadores están muy pendientes de no cometer fallos... Puede casar esa idea con la plantilla. Bueno, al final el entrenador, cuando llega un equipo, tiene que adaptarse. No, a mí eso de imponer mi. mi idea. Si tu idea es muy buena, vale. Pero si no tienes los jugadores para sacar la. Para sacarla adelante, al final sí, tú puedes tener una idea de yo quiero jugar solo con tres defensas y con siete delanteros, pero si tu defensa es una bacala, sí. pues difícilmente a, puedes hacerlo, tendrás que adaptarte. Al final lo que pasa con eso es que ni solucionamos los problemas defensivos, porque a día de hoy el Hércules ha encajado más goles que el año pasado a estas alturas, que ya fue un año defensivamente malo, y tampoco, encima, como no le has dado nada de importancia a combinar, a crear juego y tal, pues el Hércules sigue teniendo unos problemas de creación y de, y de hacer jugadas de ofensivas y de tal tremendos. De manera que, que realmente la, la venida de Barragán a día de hoy es que ha servido para, para muy poco. Entonces la verdad es que a mí no... Si, si Barragán cae el domingo no lloraría demasiado. No, no, no sentiría que estamos perdiendo un gran entrenador en la historia del Hércules, sino al revés. Estamos perdiendo un entrenador que de momento ha aportado muy poquito a este equipo. Sí, y ya la verdad es que estás cerca de playoffs pero no puedes dilatarlo mucho en el tiempo porque al final... La situación es que cada partido que pasa es un partido menos, te acercas al final, quedan pocos partidos y se te puede, se te puede escapar el tren mucho antes que el año pasado. Porque el año pasado llegó ese cambio con Carlos Luque y, y lo comentamos la semana pasada. Bueno, eh, el equipo no va, pero bueno... Vaya, este hemos empatado, Gana la semana que viene. Hoy, pues ojo que está pinchado. Nos hemos metido ahí a un partido. Volvías a pinchar tú, dices. No, imposible. Sí. Al final, pero esa situación se dio desde, no sé, marzo, mitad de marzo, sí. ya cuando ese partido contra el Dense, que al final lo ganas y sigues con opciones, dos, tres semanas luego... Vale, sí. pero es que, sí. está, es que estamos en febrero Ese cambio llegó demasiado tarde Estamos en febrero eh, a principios, de febrero. El equipo lo ves que, que se, Yo creo que este equipo es más sólido que el del año pasado Porque el del año pasado sí que daba una sensación de que se estaba cayendo por todos los lados Y que iba a hacer aguas tarde o sí. temprano Este equipo me da a mí la sensación distinta Que sí que es verdad que no está rindiendo como debería Como se le espera Pero creo que es bastante más salvable este equipo Y esta temporada que la del año pasado Lo que pasa es que tienes que dar, hacer un cambio de, de rumbo Dar un golpe encima de la mesa Sin, sin esperar mucho tiempo yo creo que darle confianza a algo que, que no acabas de ver bien solo puede hacer que debilitar el, el grupo si al final yo no dudo que durante la semana se trabaje bien y, y todo lo que, lo que se habla pero si al final llegas al, al partido contra el Cornilla lo vas ganando más o menos cómodamente has hecho un partido decente, aseado viniendo de donde vienes al final un partido aseado para ganar a un rival directo para ponerte ahí pero luego te empatan, pues entiendo que a nivel de jugador te desmotive, porque al final ves algo que estás trabajando durante la semana y una idea que no te recompensa, pues te tiene que desmotivar y te tiene que, que, que pues quitar la confianza y decir, ¿y, y, y ¿con esto a dónde vamos? Y el otro día en Badalona, bueno, al final, si la idea es ganar el partido jugando a poco y no lo consigues, vuelves a caer en lo mismo. El, si trabajamos esto, pero luego no nos sale pues, oye, igual es tiempo de cambiar o de, o de pensar otra opción. Además, yo, yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que si no cesamos a Claudio Barragán en los próximos cinco partidos, ya deberíamos de aguantarlo ya el resto de temporada, porque claro, es que no tiene ningún sentido traerte un entrenador en abril y pedirle que de repente nos no, no ascienda, ¿no? Que de repente nos meta en playo, que coja un equipo muerto y lo resucite, claro. Es que un entrenador tiene que tener un mínimo de un par de meses para poder trabajar, ¿no? Entonces, claro, el momento de, de destituir a un, a un entrenador como máximo en una temporada debe de acabar en febrero o principios de marzo, si me apuras, ¿no? Pero claro, entonces por eso te digo que no creo que haya que esperar a dos tropiezos o tres de Barragán. Yo creo que ya está en un momento en el que al siguiente tropiezo ya se deberían de tomar decisiones. ¿no? Sí, pero bueno, en ese sentido, al final, no quería recordarlo, antes también lo ha dicho Miriam, eh, que ya si te metes en playoff, ¿cómo te vas a meter?, No quería recordarlo porque es el caso del Cádiz y es un caso de mal recuerdo para el hercularismo. El Cádiz, que no el Cádiz del primer año, sino el Cádiz del segundo año, sí, que duele, no sé, yo creo que duele todavía más. Uh -huh. Ese Cádiz que asciende en el Rico Pérez. Al final estaba Claudio Barragán en el banquillo. El equipo empezó bastante bien la temporada, pero se fue cayendo, se fue cayendo, se fue cayendo. Y, y no, se sal, no salía de peligros porque tenía un colchón, un colchón bastante amplio con el quinto, Y porque ese grupo pues era bastante flojo, era un poco como este año, imagínate que ahora el mayor que empieza a caerse, a caerse, a caerse, a caerse, que el equipo sí. no va, que no va, que no va, pero al final lo, lo salvan, se mete en a falta de cuatro partidos, cesan a Claudio Barragán y lleva, llega Álvaro Cervera al banquillo, que ya sabemos lo que hizo se metió el playoff bueno recuperó un poquito las sensaciones en, en, a final de abril estaban la afición del Cádiz rayándole los coches a los jugadores llamándole sí, mercenarios eh, sí, perros sí, sí, sí, al final se meten en playoff sin hacer un juego vistoso al 0-1 al 1-0 al 0-1 sí. acaban ascendiendo el año pasado se quedan eh, en semifinales del playoff de ascenso este año van segundos en la liga adelante con Álvaro Cervera al final ese cambio que puede parecer que llegó tarde como movimiento a la desesperada sí. Surtido de efecto Cierto es que la suerte Luego juega un papel Importante en ese sentido Pero ver, bueno si, les, les... si el fútbol Existe desde hace 150 años Y por supuesto Ejemplos de cosas Que han salido bien Y cosas que han salido mal Hay miles no Pero claro A ver El caso del Cádiz Tampoco creo yo Que se deba de comparar Con el caso del Hércules Porque es que El Cádiz Con toda la mala temporada Que hizo aquel año Que se metió De playa por los pelos Y tal el, y eso, el Cádiz a estas alturas Podía tener 10, 10 puntos más De los que tiene el Hércules Ahora mismo Y ya te digo Hace Siendo una mala temporada del Cádiz, pero claro, una cosa es que hagas una mala temporada y otra cosa es que hagas una temporada pésima, ¿no? que es la que, la, que hizo, la que está haciendo el Hércules este año. ¿no? Entonces, claro, eh, un equipo que, que, bueno, que, que, que está funcionando mal, pero que todavía está ahí que en la pomada, que tiene posibilidades y tal, pues sí, se puede salvar. Pero si seguimos eh, perdiendo puntos ahora en febrero y tal, en el momento que nos pongamos a más de 10 puntos del playoff, situación en la que el Cádiz no estuvo en ningún momento... Eh, la temporada ya no va, tener, no va a tener por mucho que te traigas un entrenador de repente en marzo en abril y tal, un milagro no te va a hacer un milagro no te va a hacer Sí, al final el milagro este año llegará antes porque la Santa Faz este año es un poquito antes entonces volvemos a apelar a lo mismo de siempre pero lo principal pasa por este, este domingo yo creo que es fundamental conseguir la victoria porque ya decía yo que mi sensación es que a lo mejor no cae ya el, el domingo, pero si no gana Se puede alejar muy mucho del. La... Sí, sí. Sobre todo si gana el Lontillén, porque si gana el Cornellá, a lo mejor son 7 puntos. Pero si gana el Lontillén, serían 6 más un partido que tiene pendiente que se pueden ir a 9-10 puntos. Sí, sí. Al final Eso sí que pesaría mucho Porque el ontillén Al final Nadie le ha invitado A principio de temporada Nadie le había invitado sí, A la fiesta del ascenso Pero una vez que te metes ahí Coges confianza Y, y no tiene mal equipo El tiene como para aguantar Y el cornellá Tampoco estaba En nuestras principales quinielas no Yo creo que al principio de temporada Todos pensábamos En Mallorca El Elche El Villarreal B mmm. Quizás el Sabadell, ¿no? el Lérida, el, el Badalona, podría pensar alguno también, ¿no? pero precisamente el Cornellá, que no ha hecho unas malas temporadas, ¿eh? las últimas, ¿eh? pero yo, o el Alcoyano también, ¿no? que el año pasado se metió en el playoff y tal, pero, pero yo creo que las grandes sorpresas de este año son el Cornellá y el Oteniente. Y, es que, ¿Y, por... y el Saguntino también. El Saguntino, sí, lo vuelvo a decir, si es que la, la, esta temporada, esta división es muy mediocre, es que esta temporada el, el Hércules podría estar en playoff tranquilamente, si cualquier... En fin, eh, con tener un equipo mediadamente decente, podríamos estar en segundos, terceros, incluso cerca de, del primero y tal. Pero, en fin, en la temporada, de hecho, es muy significativo ¿no? que con la malísima temporada que llevamos, llevamos un partido ganado de los últimos, no sé cuántos, ocho o una cosa así, ¿no? que todavía estemos a solo cuatro puntos del playoff. Es, es tremendo, ¿no? Te, te, sí. te dice, ¿no? Como Di es esta categoría. diciembre y enero se consigue una victoria y en. Noviembre creo que fue la del Valencia-Mestalla a mitad sin, de mes. Sin ganar en casa, ¿cuánto llevamos? Cinco, cinco, cinco de noviembre. Eh, Atlético-Baleares, gol de Peña en el último eh, minuto. Eh, eh, insisto, y eh, estamos a cuatro puntos. Del... Aunque es verdad que tiene un partido menos el continente y tal, pero estamos a cuatro puntos. del solo ¿no? En fin, eh, tenemos un, una categoría que, como decía yo antes, nos está esperando de todo el rato. Nos está esperando, pero claro, si seguimos eh, metiendo la pata nos dejará de esperar. Sí, y pasa por el, el partido del Ebro que, ya lo digo, en la, el Primera vuelta tampoco fue un partido espectacular Ya sabemos a lo que se puede atener el Ebro Y seguramente venga aquí A, a como vino el Sabadell que el, empate, el, el, con ella, perdón, que el empate le valía Pero al final cuando sí. Se echa un poco para adelante te podían haber hecho mucho sí, daño me, y, y el Ebro, me, bueno, tiene jugadores Medianamente interesantes que, que te pueden Hacer daño si no estás al 100% Vendrá a defender como el 90% de los equipos que vienen A jugar aquí, que vamos, que con eso ya sabes y ya cuentas Que, que evidentemente no hay ninguna excusa no Sabes que aquí la mayoría de equipos te van a venir al 0-0 Os quería hacer una pregunta un poquito maliciosa, a ver, a ver qué opináis. Eh, ¿Pensáis que el, el hecho de que el partido se juegue un par de horas después del carnaval, que es muy eh, celebrado en Alicante, puede influir? Por, os lo digo por, porque en, en Valencia hay una gran tradición de que el Valencia siempre pierde en fallas cuando, cuando el partido le, le cae durante la época de fallas. ¿Pensáis que es una bola mía o que, que puede No creo. Es que, como, es que... Como, como veo tanta falta de actitud en muchos partidos este año del héroe, digo, como encima les pongas un carnaval que no vuelvo es tan bien y tal. Es que yo creo que entonces habría tradiciones todos los fines de semana. <risa> sí. si, si, si seguimos esa regla de tres, hay tradiciones en Alicante todos los fines de semana porque no suele ir muy bien en los partidos del domingo. No, no creo que que influya, yo qué sé. No no quiero pensar. Oye, que igual, que... igual se disfrazan del Madrid o del Barça y ganan el ah, eso, disfra... lo, eso lo veo ya más complicado. Se disfrazan ¿eh? de Cristiano Ronaldo y de Messi y, y ya coge la, coge la costumbre. Sa ¿Sabéis el caso del, del jugador que se tuvo un golpe? Se quedó medio amnésico, ¿no? Y cuando el entrenador se enteró que no sabía quién era, le dijo: Pues corre y dile que es pelé y que necesitamos un gol para ganar el partido. <risa> ¿En serio? ¿No, no sabías eso? anécdota. No. Pasó hace muchos años en, en Inglaterra. Ni, en ni idea. En Inglaterra sí. Es que lo del fútbol tiene, el fútbol es un mundo maravilloso. Sí, pero de esas anécdotas, el otro día le pasó una también a un portero que se dio un golpe y pensaba que habían perdido, pero, pero habían empatado. Ah, sí, es verdad, me enteré. Eh, sí. Lo que hemos comentado al principio de, de las bajas: David Torres no estará, Pau Candela no estará. ¿Por qué apostaréis vosotros para sustituirles? Bueno, pues yo vuelvo a decir otra vez lo mismo, o sea, teniendo en cuenta que vamos a jugar contra un equipo que va a venir a defender. Yo tiraría de la cantera, te lo digo de verdad. Teni teniendo en cuenta que vamos a jugar contra un equipo que, que, que viene, va a venir aquí a defender y que necesitamos claramente la victoria y que tanto Oscar Díaz como Carlos Fernández se han mostrado tan inoperantes cuando han jugado solos en punta, yo pondría a dos delanteros y de hecho uno de ellos sería el, Tarik. el chaval, sería Tarí. Y, y sí, respecto al resto, hombre, Chechu yo creo que si está bien tiene que ser titular, ¿no? El otro día cuando jugó fue de lo mejorcito, que del Hércules sin hacer nada al otro mundo tampoco. José Fran también lo está haciendo bien, ¿no? Y, o sea, yo creo que esos dos chicos se, se merecen ser titulares. Eh, en el centro del campo, pues no lo sé, porque es que hombre, yo Miñano lo pondría siempre de titular, pero el que acompaña a Miñano es que no... no yo es que a Miñano... No, no tengo a... ninguna fe ni en Navarrete ni en, ni en Pepelu. A en Miñano Qatar. lo acompañaría con Julio en el centro del campo, aunque perdamos en ataque. Yo creo que es sí. más es más necesario el otro día contra el Cornella cuando bajaba a defender sí, pues es una buena que cuando pisa área porque al final le pierdes en área. Yo, pero yo bueno, creo, yo creo que a Barragan le da algo. Si juega con dos delanteros, y con Juli con Miñano. No, no, no. Yo creo que jugaría con un delantero y con Juli y con Miñano, sí. y a lo mejor con Pepe con un 4-3-3 extraño. Sí. Pero y, y desde luego Ape, Ape, ya tengo que convocar, tenemos que convocarle. Hombre, acaba de meter dos, o tres goles el otro día. El... Y metió un gol en Formentera. Metió un gol con en Formentera. el Hércules, es que con nosotros. Este nuestros. chico, está, en el debut de Claudio. Está llamando a la puerta descaradamente. O sea, sí. Este chico hay que, hay que por lo menos hay que convocarlo. Por lo menos hay que convocarlo. Y si el partido se complica, cosa bastante habitual, sacarlo, sacarlo en la segunda sí. parte, claro. Yo creo que incluso por delante de Moja, sí, una... que, que Moja tampoco es que haya demostrado nada. Tú ten en cuenta que actitud no le va a faltar, cosa no. que al resto sí que le falta, porque un chaval que le das la oportunidad, sí. que está jugando en el Rico Pérez, o sea, que no, la gente sí. medio apuesta se, por se, él. Se, se come la hierba cada vez que se Por eso te chico. digo, qué sí, menos. O sea, o sea ¿qué, sí, qué menos. Sí. Absolutamente. estaría igual. Tarí es que sale con una actitud tremenda, que ya quisiéramos con todos. Sale con unas ganas de comerse sí. el mundo. Y sí, sí. Además es que a mí me apetece que, que por lo menos uno de los dos se haya titular, ¿no? En el Rico Pérez. ¿no? Uh -huh. Si estuviéramos haciendo una temporada maravillosa, que todos los jugadores están luciendo muchísimo, pues dices, pues, pues hombre, pues el chico no, va a tener que tener paciencia, no van a tener que esperar. Pero claro, con lo que estamos haciendo y con lo bien que lo está haciendo el filial, es que. Entonces, ¿para qué tenemos filial? Si no lo usamos. No. Sí, porque muchas veces lo que se habla es la diferencia entre segunda B y preferente. Que sí, que hay dos categorías de diferencia, pero el otro día, por ejemplo, el Betis pone de titular al chaval del, del filial, que era el pichichi del grupo 4 y va a 17 goles. Mm -hmm. Que no habrá diferencia. La misma diferencia es de primera a segunda sí, B que de segunda B a preferente. Más, sí, más, sí. Y va y marca un doblete con el debut del Betis. Sí, pues oye, si claro. al final ya no es la... Yo creo que ya no es la categoría Es que si tú estás Con confianza De esas que metes gol Hasta, hasta de rebote Con el culo Como se dice sí, Pues al final totalmente. Esa confianza Esa inercia positiva La transmites ya, A donde ya, además No vamos a saber Si, si Tarío o Pet Ya por poner un ejemplo ¿no? Igual digo de Tadeo De, de todos ¿no? los, de, los chavales de la cantera No vamos a saber Si son jugadores de preferente O son jugadores de segunda B Hasta que no jueguen En segunda B Exacto. Claro Es, es evidente que la, que la categoría de preferente Hay que darle la oportunidad se le, se, se, se les que... queda, De momento Se les está quedando pequeña Lo que hemos hablado antes Que Pet ya cuando ha salido no lo ha hecho mal Tari cuando ha salido no lo ha hecho mal porque no le das la oportunidad de que lo hagan mejor sí, todavía quiero sí, decir sí. le dan más minutos y pero, pero bueno eh, no sé igual que, igual, igual que hablamos de que igual de que acabamos de Claudio de que es un entrenador un poquito más rategui que, que no pondría dos delanteros que no suele poner dos delanteros que no pondría a Miñano y a Juli en el centro de campo y tal creo que Claudio tampoco es precisamente el entrenador que más se atreva a confiar en chavales ¿no? cuando se está jugando las castañas ¿no? pero, pero bueno bueno chicos pues vamos a ir cerrando porque nos quedas Nos quedamos sin tiempo Vamos a ir al cierre Y luego vamos con nuestra porra Esta maravillosa canción Que sé que le encanta a David Sí, no, si sí, gustarme me gusta Lo que me gustaría Es escucharte alguna otra En los días que te toca a ti Decidir la canción A que las mías te sorprenden Sí, la, las, tu, la, las tuyas por lo menos Me, me, sí, me, me, me incita me, me, me, me, No sé Le sigue, despierta, curiosidad. Me despierta curiosidad. Le despierta curiosidad. ha hecho, me vez. sorprende y me despierta curiosidad, pero no ha dicho que le gusten. Así que nosotros... <ríe> hay hay alguna que sí, alguna que no, pero por lo menos hay variedad. <ríe> Mientras vamos con la porra, no tengo boli, pero me acuerdo mentalmente, si no, como luego está el podcast para escucharlo, ya lo refresco la <ríe> memoria por ahí. Empezamos con Juanma, que dice 1-1. Uno, uno. Jaime lo tenemos por ahí enfrente, pensándose el resultado. Dice 2-0, dos, 2-0 cero, dos, cero favorable al Hércules. Ahí optimista, David, Miriam, el que quiera que se lance primero 1-0 y dando gracias y rezando mucho a la Santa Faz Venga, yo voy a decir un 3-2, una locura Dios, un partido de esos como los de los niños, no el 4-5 3-2, yo no sé, creo que me queda el 2-1 lo ha dicho alguien no, no lo ha dicho nadie, te queda el 2-1 y el 3-1 que es el tuyo que sabes que voy a decir el 3-1 para que salga 3-1 ojalá, así que 2-1 Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, este fin de semana una nueva final para el Hércules que necesita ganar para de no desengancharse de la promoción, parece mentira que digamos eso estando en febrero. El martes que viene estaremos aquí para contar, esperemos por fin, una victoria blanquiazul en 2018 y desde prácticamente noviembre. Miriam David, muchas gracias chicos. Bueno... El martes más, ¿no? Qué, qué, optimista, siempre, qué optimista. Siempre digo te lo mismo: veo. el martes más y esperemos que mejor. Pero es que nunca pasa, así que simplemente vamos a decir hasta el martes. Y que pase lo que tenga que pasar Mira, yo este fin de semana Sí que estoy optimista Porque sé que por lo menos El sábado me lo voy a pasar muy bien pues, ¿sabes? Ya lo que pase el domingo <ríe> Eso nunca lo sabemos Pero bueno, bueno Por lo menos el sábado Nos disfrutaremos ¿no? ¿Tú, bueno, ¿Tú te vas a disfrazar, Javi? Yo voy siempre disfrazado Eso sí me gusta Muchísimas gracias a Hoy Radio 4G A la asociación de Herculano. Nos despedimos desde aquí Yo soy Javi Rubio Y esto ha sido Hércules y punto Hasta el próximo martes Adiós